Y hoy en la sección sin bemoles, ya para acabar con el magazín Kaisho Berriozar, vamos a hablar de Afu. ¿Qué es eso de Afu? Pues... Eh podrían ser las siglas de la Asociación de Fisioterapeutas de Uruguay o el título de una canción de Van Halen. Y aunque ambas afirma afirmaciones son ciertas, de lo que vamos a hablar hoy es de un grupo de Iruñería, que también se llama así, AFU. Es un grupo que surgió en Barañain hace ya cinco años y se caracterizan por tener una sólida base rítmica de bajo prominente y canciones que deambulan entre el funk, el reggae, el happy hardcore, el soul y un montón de influencias de lo más granado de la música setentera norteamericana y británica. Es decir, un cajón de desastre donde caben muchísimas influencias diferentes hasta la rumba que tampoco hemos eh, mencionado por el momento tienen un disco en la calle aprendiendo a desaprender que puede encontrarse gratis buceando por internet, de hecho fueron los propios componentes del grupo quienes lo colgaron en la red para darse a conocer en cuanto a los directos tenemos que decir que AFU ofrecen todo un espectáculo sobre el escenario y más teniendo en cuenta que son nada más y nada menos que ocho miembros, ocho músicos acompañados o comandados por la característica voz de Ollana, su vocalista, Tendremos oportunidad de ver esta propuesta fresca y original este mismo sábado en Berriozar, ya que ofrecerán un concierto en el Valor del Polideportivo a partir de las 11 de la noche. Pero para ir abriendo boca, ahora escucharemos un tema de estos barañaindarras. La madrugada lo escuchamos ahora mismo. Unita de tu planeta baja la ventana del municipio de pintipesta y, un en, y en una loba capaz de la furción viajitas entre la calle y no en la habitación búscame luego tan críptido un suspiro un jazín siembra da un respiro una calle y me retiro de nuevo a mi casa.